hartas falencias hay falta mucho se han ido los cubanos eso ha dejado un hueco nosotros no podemos contratar más gente de la que ya teníamos como presupuesto porque no hay la plata para contratarla nosotros estamos esperando que llegue más gente nosotros estamos esperando que exista plata para todo lo que es la atención del seguro universal de salud no lo decimos ahorita Lo dijimos antes, esa fue una medida electoral, una medida en cual el gobierno nacional para hacer política hizo algo que no es sustentable ni racional económicamente. Es más, nos pasa a los municipios un montón de competencia y se y nos pone la soga al cuello de una manera pensando económicamente. ya Para la población estamos nosotros intentando cumplir, pero tiene un montón de deficiencias, las cuales... Ya les hemos hecho la representación al Gobierno Nacional, las cuales ya le hemos pedido que haya ítem, las cuales ya hemos pedido que nos apoyen, por ejemplo, en el tema de equipamiento del nuevo hospital, porque no tenemos plata para poder comprar esos equipos. Entonces, estamos esperando de que, en qué manera se soluciona el sistema de salud a nivel nacional. No es Montero solamente. Por eso es que recién hace unas semanitas atrás, ya la presidenta dijo, la presidenta Yanine Áñez dijo que iba a poner el 10% de plata para el tema de la salud. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que eso nos diga cómo va a llegar a los municipios, si va a llegar en ítem, si va a llegar en equipamiento, si va a llegar en lo que sea, pero que se traduzca en realidad. Y no es la situación del hospital Alfonso Mucio Reyes. ¿Por qué hace la presidenta eso? Porque en todos lados, en todo el país, hay deficiencia. Porque se lanzó irresponsablemente esa medida del SUS, a lo cual nadie dijo nada, nadie opinó nada. Este concejal sí lo dijo y pedimos en su momento de que esa medida era netamente electoral, pero que ahora... Vienen a decirnos que faltan, claro que faltan las cosas, claro que hay deficiencia, porque nació mal parido, el seguro universal de salud fue mal planificado, simplemente lo único que quería eran los votos, entonces yo no puedo arreglarlo eso, porque no tenemos los recursos, por eso le digo, eso... No es solamente en la alcaldía de Montero, eso es a nivel nacional que está así. Por eso es que la presidenta ya ha dicho que va a poner más plata. Ahora esperemos en qué manera y cuándo y cómo va a llegar esa plata hacia los municipios para que podamos atender a la población.